cuestiones técnicas nos vemos en la obligación de repetir el programa de la semana pasada toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia con, con, contar, contar su historia para quien quiera oír más allá más allá Los ojos, donde no llegan los ojos, no llegan los ojos. En algún lugar del universo, en algún rincón del universo, se escucha el Noche en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Pujllén, en Villa del Dique, Valle de Calamuchita, en Bermejo, Mendoza, en Los Toldos. El crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina. La mañana, en Capilla del Monte, Córdoba. Por extraño que parezca, en esos tiempos, y a través de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje con destino, el confín del universo, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que pueda animarse a contestar si es que lo recibe y probar de esa forma que no estamos solos, no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Algunas de las consecuencias de la relatividad especial descubierta por la mente brillante de Einstein son contraintuitivas en el sentido que no corresponden a lo que todo el mundo ve al observar ...lo que nos rodea... ...por ejemplo la teoría dice que una regla para medir... ...se contrae en la dirección en que se mueve... ...cuando una persona avanza andando... ...adelgaza en esa dirección... ...pero no a causa de ninguna dieta... ...en el momento en que se detiene... ...cualquier gordito ilusionado... ...recupera su dimensión corporal normal... ...en forma parecida cuando corremos... Tenemos más peso, más solidez que cuando permanecemos inmóviles. Todas situaciones que parecen absurdas, pero que difícilmente uno podría experimentar y decir, soy testigo. ...que 15.000 millones de años... ...y se expandió más rápido... ...de lo que pudiéramos imaginar... ...en algún lugar del universo... ...se escucha el Big Bang... ...y en Internet... ...también se escucha Big Bang... ...a través de Radio Colaborativa... ...QSP más Radio... ...Delta 80, Radio J... ...y Radio Frecuencia Universal... Todo ello merced a la colaboración de la red satelital de Farco y, por supuesto, de frecuencia cero. Adelgazar cuando nos movemos o contraerse en la dirección que se viaja o tener más peso al correr son cuestiones que no se perciben corrientemente porque la magnitud de estos efectos son demasiado pequeños para medirlos. Pero si tuviéramos la capacidad de movernos a la velocidad de la luz, estos efectos podrían ser puestos en marco. infinito cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansarzar do, do, do, donde no llegan los ojos donde no llega los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz hacia nuevos universos viaje el mensaje de Philip El mensaje de Big Bang también se escucha en la página www.rockprogresivoradio.com.ar Allí compartimos la grilla con importantes programas del género como Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y por supuesto, Señales de Rock con mi querido amigo Daniel Esperlumbo. La prueba de los efectos de la relatividad especial se pone de manifiesto en los aceleradores de partículas cargadas que trabajan teniéndolos en cuenta. La razón por las que no los advertimos cotidianamente es porque no estamos acostumbrados a viajar a la velocidad de la luz, al menos no tanto como cuando vemos migrar a la golondrina. Más comúnmente El Big Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan A través de 88.1 FM La Mosquitera En Bermejo, Mendoza También a través de 101.5 FM Millennium En Capilla del Monte, Córdoba Y por supuesto también un gran afecto a quienes ...nos escuchan a través de 88.9 FM Raíces... ...en La Plata, provincia de Buenos Aires. Hay una consecuencia importante de la relatividad... ...un efecto raro al aproximarse a la velocidad de la luz... ...y es que el tiempo se dilata. Si nos moviéramos a velocidades que se aproximen a la de la luz... ...el tiempo que podemos medir con nuestro reloj de pulsera... ...transcurriría más lentamente que el del reloj que dejamos colgado en la pared de casa... ...para sacar ventaja del precio de un pasaje... ...la verdad, eso no sería un problema... algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang por cuestiones técnicas nos vemos en la obligación de repetir el programa de la semana pasada el mensaje de Big Bang, big, big, big bang. viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización Big Bang Rock Universe se escucha en Vidi Big, Big Bang se escucha también a través de 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, 98.1 FM La Nueva en Formosa y 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe. La demostración de la dilatación del tiempo se puede comprobar experimentalmente con partículas nucleares que son relojes en sí mismas. Al tomar su tiempo de declinación o decadencia y al hacerlas mover a velocidades cercanas a las de la luz, podemos medir y refrendar la dilatación del tiempo de una manera tan contundente que ¿por qué no caerías ahí? Dintro. Why don't you just drop in and love the life of sin and squirm inside your cage you are a prisoner of your rage why don't you just drop in like for you. up in Ooh. and love the life of Big bang. Big, big, big bang, viaja portado en señales de radio, en procura de alguna otra civilización. Big, big, big Bang, en, en algún lugar se escucha Big, big bang. bang. Señales de radio portando Big Bang se emiten a través de 92.1 FM del lago, en el valle de Cala Muchita, Córdoba. Focus FM 99.9 en Epuyén... ...y Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. La dilatación del tiempo implica la posibilidad de viajar en, en él hacia el futuro. Un vehículo que pudiera moverse arbitrariamente... ...próximo a la velocidad de la luz condiciona el tiempo medido dentro de él para transcurrir tan lentamente como se desee. Un navegante recién nacido podría aprender a tripularlo antes de convertirse en un muchacho. I feel like I'm drunk in the spirit of right quo So sing your future into your hearts, leading you forever back to the stars.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 Nuestra galaxia tiene un diámetro de aproximadamente unos 60.000 años luz. A la velocidad de la luz, un vehículo tardaría 60.000 años... ...en cruzar de un extremo a otro si lo observamos desde la Tierra. Pero para su navegante, apenas ese viaje le insumiría su vida entera. Para nosotros verlo partir, nos quedaría como único consuelo... ...y nos obligaría a pensar, por lo menos... Estamos ocurrió hace llevar ser unos millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Con el vehículo adecuado podríamos circunnavegar la galaxia y regresar casi 200.000 años más tarde, tal y como se mediría ese tiempo desde la Tierra. Naturalmente, nuestros amigos y parientes habrán cambiado más que un poco en ese intervalo. Más aún nuestra sociedad, y es probable que hasta nuestro planeta ya no sea el mismo. De más está decir que Joana... Ya no será, Joana. El mensaje de big bang. Big, big, big bang viaja portado en señales de radio, en procura de alguna otra civilización. Big, Big, big Bang, y en algún universo, se escucha en Big, big bang. bang. De acuerdo con la relatividad, es posible circunnavegar todo el universo dentro del periodo de tiempo de una vida humana regresando a nuestro planeta muchos miles de millones de años en el futuro de acuerdo con la relatividad no hay la menor perspectiva o esperanza de viajar a la velocidad de la luz y ni siquiera acercarnos a semejante medida y tampoco hay posibilidad de viajar retrocediendo en el tiempo solo lo podemos reducir pero no detenerlo o hacerlo retroceder. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer como siempre a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A Quique Cualiano de Gigantes Gentiles, a nuestro amigo Roberto Puliche, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro programa en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Leo Montenegro, nuestro querido amigo Leo, ¿sí? A Icarus Music por su aporte de música para el programa en ya 16 años, ¿eh? En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Ausielo. Dirección General, Hernanda Isich. Una realización ve asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail 0.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar que ha sufrido un ataque, pero bueno, ya lo estamos arreglando. Un gran saludo de afecto a nuestro querido amigo Adrián, siempre presente. Y, por supuesto, un feliz viaje a Luis Alberto. Será hasta la semana que viene. Chao.